Queridos jóvenes del grupo San Francisco Javier, siguiendo con el libro El joven del Carácter de Monseñor Tija m e r t o t hoy、eh, el este, obispo de g r í a nos propone、eh, la perseverancia. ¿no? Cita a nuestro Señor Jesucristo que dice:、eh, Quien persevere hasta el final se salvará. Y、eh, nosotros, obviamente, esperamos la salvación eterna de nuestras almas, esperamos La eterna felicidad junto a todos los santos, junto a María, pero también dice Monseñor que para cualquier éxito terreno se necesita la perseverancia. Y dice él, como muchas veces muchos de los proyectos han fracasado, faltándole poco para llegar a su cumplimiento. Por eso él propone la perseverancia: perseverancia en nuestros propósitos, perseverancia en el bien, perseverancia en las obras que hemos comenzado, perseverancia en. En nuestros proyectos, perseverancia en todo lo que Dios nos ha movido a hacer, ¿no? lo que Dios nos ha inspirado. Y Monseñor pone un ejemplo de que una vez, u n hermosa、eh, amanecer, un hermoso día bien soleado、eh, en Hungría, se encuentra que dos jóvenes、eh, salieron a caminar. Es muy propio de, de, de los europeos de, del este, esta, este salir a caminar, a hacer trekking. Y ir a caminar y subir las montañas, pero estos dos jóvenes eran inexpertos y decidieron subir altas cumbres. Y empezaron a caminar sonriendo, de un modo muy, muy jugoso.、Eh, ellos se reían, cantaban. Cuando de repente pasaron a un anciano que, que iba paso a paso, iba muy despacio, rápidamente lo pasaron. Decían ellos: Este、eh, camina más rápido, un caracol. Decían, De este hombre experimentado, anciano, y ellos empezaron a subir cuando de repente, pasadas las horas de caminada, se dieron cuenta de que、eh, se tenía, estaban agotados. Entonces, cada cinco minutos empezaron a descansar, después empezaron a descansar qu cada quince minutos,、eh, después empezaron a descansar cada media hora, y a la mitad de la jornada estaban destruidos, no podían seguir caminando y se quedaron ahí. Descansando, cuando de repente volvió a pasear este hombre anciano experimentado y con su paso lento los pasó, y los, los jóvenes ya lo veían a él tan lejos que parecía una hormiga. Y esto, monseñor, d i c e como no importa, muchas veces para los grandes proyectos, para las grandes obras, no es que uno t i e n e que tener un impulso así、eh, fuerte. No, Sino que hay que ser perseverante en nuestros pasos, ser un pasito hoy, un pasito mañana, volver a repetir ese mismo pasito y así sucesivamente, hasta vamos a ver delante de nuestros ojos proyectos、eh, enormes que se han cumplido, proyectos de, de gran valor que, por poco a poco, p o r e s e poco a poco, se han llevado a cabo y podemos llegar a la cumbre. de Primero a la cumbre de nuestra salvación, la salvación de nuestras almas y también a la cumbre de todas nuestras metas, de todos nuestros ideales、eh, como jóvenes de carácter.、Eh, por eso, querido joven del que grupo San Francisco Javier, te pido que perseveres, perseveres en los buenos proyectos, en los buenos propósitos, que perseveres en tus oraciones, que perseveres en tus lecturas espirituales, que perseveres Que perseveres en tus exámenes de conciencia, que perseveres en la confesión semanal, que perseveres、eh, en, la, en la Santa Misa,、eh, mejor en semana, mucho mejor, en perseverar,、eh, y vas a ver cómo, después de, de largo tiempo, vas a ver tus enormes progresos. Y, y sobre todo, también, también、eh, sé perseverante en tus proyectos humanos para que puedas cumplir así la voluntad de beneficencia. Que Dios ha pensado para ti.、Eh, pedimos entonces a, a María esta gracia, la gracia de perseverar, la gracia de perseverar en nuestros proyectos para poder cumplir en la voluntad de beneficencia que Dios tiene sobre nosotros y también para poder llevar a cabo todos esos proyectos que Dios nos e s p e r a para poder amar, servir y alabar a nuestro Señor Jesucristo y así salvar nuestras almas. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Muy bien.